Eh, eh, pero no, no solo viene de la mano de todos como commodities sino también del avance megaminero eh, entonces considerando que, que el puente está próximo a finalizar eh, su, su construcción final eh, y considerando todos los los intentos de embates megamineros que existen, eh, que han existido en la provincia de La, Ro de la Rioja les y a la luz también de lo que pasó hoy los asambleístas decidieron adelantarse y exigirle o plantearle algunas demandas previamente días eh, eh, eh, a ah